si ya tenemos en línea a Álvaro Jaume. Álvaro, ¿estás por ahí? Buen día. Estoy por aquí, Gonzalo. Buen día. ¿Cómo día? andan? Bien, bien, Álvaro. Queriendo conversar contigo para que nos cuentes de también sobre esta movilización que se va a estar realizando esta tarde a las 18 horas desde la Intendencia hasta la Suprema Corte de Justicia. Bien. ¿Está Ángeles por ahí? Claro. Por sí. bueno, bueno, ya bueno. me imaginé. Ponés un saludo también. <risa> bueno, buen día, buen día. ¿Cómo andás, Ángeles? Bien, bien, bien, bueno, bien. Bueno escuchen los dos, bueno, les cuento eh, por empezar, valdría la pena refrescar en dos palabritas que tiene que ver con la historia nuestra de los Exacto. cinco sentenciados ¿no? sí. por lo duda, por si hay algún creo sí, que general la, porque la conversamos idea. hace un tiempito sobre el Exacto. tema de fondo, pero, pero por hay, que duda, que sepan, hay que refrescar sí, sí. que sepan que somos por el caso del traslado de la jueza Mariana Mota, hace 10 años más de 10 años ahora ya que fue en el 2013, el 15 de febrero, y bueno, finalmente quedamos sentenciados por atentado especialmente agravado cinco personas. Los tres Jaumitos, como digo yo, Irma Leites y Aníbal Varena. <ríe> la pequeña tribu este sí. remanente de los Jaume. Bueno, y este y entonces hicimos una conferencia prensa, donde estuvo la 36, divulgó todo, estuvo presente el abogado los abogados, en general el que habló fue Juan Fabundes. ...estuvo presente la jueza Mariana Mota... ...de aquel momento, ex jueza, digámoslo así... ...y tuvo muy buena... ...que eso fue la otra semana, ¿se acuerdan? ...el 15... Sí. ...el 15 de marzo, que le hicimos en ADEOM... ...y la 36 tuvo presente, le divulgó además... ...bueno, y lo que habíamos pensado... ...que fue un... ...surgió de una reunión colectiva... ...donde hubo casi prácticamente 100 personas... ...además de la conferencia de prensa... ...una movilización en la calle... ...con presencia de todos nosotros... Marcando, bueno, el absurdo, que no es tan absurdo, vamos en dos palabras este explicar por qué pensamos que no es un absurdo, pero es lo increíble que es esto, ¿no? que al cabo de 10 años, mientras torturadores, asesinos, sí. secuestradores, desaparecedores andan sueltos, jamás, ni siquiera declararon en un tribunal, nosotros terminamos... ...por una protesta pacífica en la Suprema Corte de Justicia... ...sentenciados a dos años de cárcel... ...que dicho sea el paso, no estamos tras las la reja... ...simplemente porque como son 24 meses, es escarcelable... Claro. Entonces, ...pero bueno, la sentencia está clara y son dos añitos, ¿no? Sí. Y bueno, quedamos de hacer una movilización hoy... Este, ...invitando a todo el mundo, va a ser por supuesto pacífica... ...por el 18 de julio vamos a ir caminando hasta la Suprema Corte de Justicia... Y bueno, quisiéramos que fuera una demostración contundente De lo que es una reacción frente a este tipo de barbarie no Claro, eh, cuando vos estuviste acá hablamos del hecho de que Este asunto era un asunto que parecía terminado no Porque tiene su tiempo, vos mencionabas allí fechas eh, Tiene su tiempo Y cuando parecía que estaba todo dada vuelta a la página Aparece de nuevo Uno nunca termina de convencerse, Ángeles, este, y nosotros somos viejos porque Marcelo más pibes, ¿no? Sí. Uno nunca termina de convencerse que el enemigo es realmente enemigo. <risa> no que es adversario. Vieron que hoy está muy de moda postmodernidad. Mira, la palabra ¿verdad? enemigo está prohibida. No, ¿Sabes? <risa> nosotros somos de la escuela, de la vieja escuela, ¿eh, Ángeles. De, el de, de un clase. lenguaje más sencillo, de un lenguaje... <risa> Eh, bueno, ahora lo políticamente correcto Nos enseña que no hay enemigos Hay adversarios sí. ¿Eh? Bueno, cuando Germán Araujo En el 87 Que se estaba por votar la ley de impunidad Lo expulsan del parlamento Uno de los argumentos fue justamente Esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Él hablaba de que había, los torturadores Eran enemigos reales Hay que ver las actas de aquel momento Ahí ya empezó la voltereta, el giro De esta pseudo izquierda ...de este postmodernismo progresista... ...que se autodenomina izquierda, el sistema le llama izquierda... ¿eh? Sí. ...no solo se autodenomina... ...a todos le viene bárbaro decir que lo que está presentado ahí... Se, ...es izquierda... ...bueno, pero esos argumento estuvieron presente ¿no? este ...no, por favor, enemigos, no... ...bueno... ...entonces volviendo... ...uno nunca termina de convencerse... ...porque nos procesan por la sonada... ...eligen, acuérdense que ya lo hablamos en la y ...ustedes lo sacaron, en la conferencia de prensa le explicamos... Nos eligen de 300 que habíamos ahí arriba en la Suprema Corte, más de 1.000 que habíamos ahí abajo, eligen 7. Patricia Borra se baja, va por otro lado. Nos procesan por la sonada, incluyendo a Flaco Zabalsa, que siempre lo tenemos en la memoria, que murió hace un tiempito, el año pasado. Bueno, nos eligen a 6. ¿Ganamos la inconstitucionalidad? ¿La jueza propone archivar la causa? El amigo subía hoy actual diputado, en aquel sí. momento, en aquel entonces fiscal, resucita la historia, apela, plantea el delito de atentado, pasamos por todas las instancias y terminamos finalmente, faltando un día para que proscribiera el delito de atentado, nos comunican que estamos sentenciados los cinco, por igual. Ya ni siquiera como autores o cómplices, ¿no? Los cinco somos, está bien que eso está bien, en definitiva, todos responsables del paquetón. Y bueno, uno nunca termina de convencerse claro. es, es, es increíble que al cabo y de años está sinvergüenza y tal cual lo dice la palabra sin vergüenza porque sí. en un país donde la impunidad florece campea este a diestra y siniestra tienen el rostro de por ese día supuestamente estuvieron con pánico los chicos de la suprema corte porque ese día nos se animaron tuvieron que retrasar una ceremonia pública este bueno no se rompió nada cierto que mostramos firmeza, mostramos convicción y estábamos dispuestos a que nos escucharan decir que era una indignidad trasladar a la jueza porque era entregar la causa de derechos humanos. Pero bueno, ese día fuimos los violentos y ahora estamos donde estamos, ¿no? Ahora, esto, estamos a, a muy poquitos meses de que se conmemoren 50 años el golpe de sí, Estado, ¿no? Sí, sí. Con todo lo que significó la dictadura, sí, sí. Eh, bueno, se rasgan las vestiduras todo el mundo por nunca más pero hay que ver en la práctica hoy qué está pasando con los derechos humanos. Digo porque esto este caso que vos estás mencionando y que estamos mencionando nosotros es un caso claro de judicialización de la protesta, ¿no? O sea llevarlo a tribunales, ya no es lo que pasó en el momento, el que te obliguen a salir, el que todo, sino que es llevarlo a la justicia ante un estrado Con las consecuencias que eso puede tener eh, Vos lo otra vez decías Bueno, muchos de nosotros somos jubilados Y ya no nos pasa nada, pero ¿Qué pasa pero mira, con el que está mira, trabajando? En, en y Eduardo le pasa esto? Docente, en Diego en el fútbol En el Indio claro. trabajando en ADOM El Indio va a camino en sumario Exacto, por claro. Este, bueno, en la jueza Mota que estuvo presente en la conferencia de prensa, la sacaron, la de borraron del poder judicial, ¿no? O sea, sí, sí. Esto esto es una clara señal de que ellos no están dispuestos a que se de alguna manera o de algún lugar se critique cuestiones, este, problematice los dictámenes de la Suprema Justicia Uruguaya. Con todo el verso además montado Porque acá no solo está el pacto de impunidad, está el club de la historia del clio naval del Uruguay, de cómo se sale la dictadura del Uruguay, del previo acuerdo del MLN de un sector o de cierto dirigente del MLN con las teniente Artigas. Acá en este pacto para realmente oprobioso de este, impunidad, además de eso, estamos cuestionando eso que se habla de lo que es la independencia de poderes. ¿Qué independencia de poderes, muchachos? por favor, y que Suprema Corte de Justicia como que no influyera lo político en lo jurídico, ¿no? Cuando sí. esto ocurrió fue, el Pepe un mes había dicho Presidente de la República, no sé cómo la Suprema admite que haya jueces que opinen políticamente, cuando Mariana Mota había dicho a un diario argentino, de que venían retrasadas las causas de derechos humanos, lo único que había dicho. ¿Quién que, dijo eso? Claro, Mariano Mota, la entrevista, también sí. lo conté la Gare. Pero sí, vale la, la sí. gente lo pero recuerde. Pero ¿quién fue que porque? dijo cómo se permite que los jueces opinen? El Pepe, el presidente de la República. Era el presidente de la República eh, Mujica. Exacto. Creo que lo conocías tú, ¿no? Tanto como sí, tú. Sí, sí, escuchaba un Que, verdad. digámoslo, eh, es el mundo de la hipocresía, ¿no? Hay veces que les diga a muchos... El Pepe llegó a ir a las marchas del 20 de mayo con Lucía. ¿Cómo no? Como diciendo pobre, yo no tengo no puedo hacer nada porque el poder judicial es independiente y no mira pro... mira la independencia cuando Mariana Mota eh, independiente ella sí como jueza, hacer para armar, meter para adentro, todos sin vergüenzas, sin sí, vergüenza la sacan. ¿Qué tal la independencia este, del poder judicial frente al poder político? Nada, no, nada, no, sin querer Y este bueno, eso es, es... Sobre todo aleccionador leccionador, ¿no? Eh, para asustar directamente al que va a una movilización. Tal cual, tal cual. Pero sí, también a las instituciones, a... Claro, porque lo que vivió Mariana Mota... ¿Pensás que lo no inciden los jueces restantes? Claro. ¿No? Perfecto. Entonces, que Marcelo dice, claro, claro, es totalmente leccionador. Esto no es solo que tuvimos... El atrevimiento de cuestionar la impunidad, que por supuesto seguiremos luchando hasta el día que nos muramos contra la impunidad este indigna que tiene este país. Pero agreguemos, esto es seleccionador para decir, acá el que protesta tiene un precio esto. Sea juez, sea militante social, político, sea ciudadano común, acá el que protesta tiene un precio. Y okay. no se olvidan, qué es eso que decía vos, viste, ¿Viste que iban a archivar la casa. Bueno, su lo dijo clarito, ¿no? subía, dijo que él no iba a descansar hasta no ver esta causa cerrada con nosotros presos. Bueno, lo logró. Sí. Sí, Vamos sí. a decir la verdad. Cuando ganamos la zonada, fue así y él logró lo que quería, ¿no? Bueno, eh repetirnos los detalles de convocatoria cuento, para allá? hoy. Estaría buenísimo, o sea en este momento a los dos, le digo, ¿no? Y bueno, en la 36 yo creo que en eso, pero digo, ni que hablar, que siempre está el firme. Este, recién me, re, me llamó algo ratito el flaco que está con una gripe terrorífica. Está, así que no puede ni hablar. No puede ni hablar. Sí. Bueno, espero contarme eso. Pero digo, siempre la presencia solidaria de ustedes, de los compañeros, es impresionante. Pero agrego que no movilicemos porque también acá hay algo que responde la impunidad. No es solo que hubo acuerdos de trastienda de los operadores políticos, el aparato político con los militares es porque también nosotros, ciudadanía pueblo, lo habilitamos sí. porque si hubiéramos protestado yo siempre dije, si aquel día el 15 de febrero nomás, en lugar de haber mil, 2000 hubiéramos habido 10.000 en la Suprema Corte de Justicia, y hubiéramos subido mil arriba, cambia todo absolutamente todo sí. entonces, es, es responsabilidad nuestra por eso es tan importante que marquemos presencia, presencia en la calle con fuerza, diciendo, esto no va más, no puede ser Y bueno, está, bueno, estamos invitando a todo el mundo que venga hoy pacíficamente. Queremos, por supuesto, con pacífico, pero con la fuerza del caso es decir, no queremos más impunidad. Sí. Estamos siempre por la justicia, este luchando a muerte, ¿no? Que bueno. A las 6 de la tarde calculamos y saldremos Como siempre, nos espera un ratito y después son cuatro cuadras, tres cuadras y media y vamos a estar frente a la radio y terminamos en la Suprema Corte de Justicia. Muy que bien. por supuesto va a estar vallada, ¿no? no ni si, duden si, que si. va a estar vallada. Es automático. Bueno, eh, Álvaro, muchas gracias por este tiempo. eh Igualmente ustedes y bueno, está, estamos esperando este siempre y bueno... Siempre la lucha, juntos, este, comunicando ustedes y nosotros haciendo lo que hay que hacer. Un, Un abrazo grande. ¿eh? Chao, chao. Un abrazo para todos. Salud.